Es lunes 26 de diciembre, después de un día de Navidad con temperaturas máximas de hasta 24 grados. En algunas pedanías, los últimos días de este año estarán marcados por el ambiente soleado y por temperaturas que bajarán algo, pero a partir de mañana martes. Todavía registraremos hoy valores muy elevados para esta época del año. Alcanzaremos una máxima de 22 grados. Ahora tenemos 11,8 Comenzamos así la última semana de 2022, iniciando la cuenta atrás para despedir el año que empezamos, con las mascarillas puestas y lo terminaremos con la recuperación de la normalidad, pero con un mundo cada vez más cerca del abismo nuclear. Mientras tanto, en Elche hay proyectos que siguen sufriendo las consecuencias de la guerra de Ucrania, ya que la inflación ha dejado de ciertas adjudicaciones, encarecido proyectos y demorado, la ejecución de la inversión pública. Ahora nos adentraremos en año electoral, así que, ah, que hay que desearles paciencia, mucha. No perderla cuando veamos ese trasiego de candidatos que vendrán a Elche a prometer, a anunciar y vender actuaciones muchas veces inútiles. ...pues hoy les vamos a contar... ...que la Asociación de Pobladores de Elche... ...inauguró ayer el día de Navidad... ...el Belén Viviente... ...con la representación de la llegada de la Sagrada Familia... ...se espera recibir miles de visitantes... ...en un Belén que abrirá también... ...este jueves, el viernes, sábado y el Día de Reyes... ...en la zona de Traspalacio... ...el alcalde en su mensaje navideño de este año... ...ha hecho hincapié en desear la paz... ...con el fin de la guerra en Ucrania... ...continuar trabajando para avanzar en el empleo principalmente de los jóvenes y en seguir modernizando la ciudad. La Policía Nacional detuvo a un hombre de 52 años por robar en comercios durante la hora de comer, aprovechando que los dueños eh, no bajaban la persiana o las rejas, dejando solo la puerta de acceso cerrada. Y por otro lado, la Policía Local y Nacional han desarticulado a un grupo organizado con la detención de 13 personas por estafar a las compañías de seguros simulando accidentes de tráfico. Elche se volcó con la gran recogida de alimentos de Sol y Navidad que realizamos en esta casa. Cientos de ilicitanos se acercaron el viernes a la Plaza de Baix al programa que realizamos en directo para recoger esos alimentos que la Asociación Conciencia te llevará a los comedores sociales. Y faltan pocos días para que acabe el año y el alcalde confía en culminar la expropiación de terrenos del futuro Palacio de Congresos en Altavix. La Diputación dice que están todos los papeles, menos uno, y el viernes el alcalde aseguró que ya se ha remitido, por lo que pide celeridad ahora al Gobierno provincial. El equipo de Gobierno ha vuelto a sacar a licitación las obras para transformar el Paseo de Germanías, con la musealización del refugio y la retirada de la cruz. Y en crónica deportiva la plantilla del Elche Club de Fútbol regresa esta tarde a los entrenamientos a puerta cerrada y con la mente puesta en el encuentro del jueves frente al Atlético de Madrid. El nuevo entrenador cuenta con cuatro bajas y lo peor es que debilitan la defensa del equipo. El martes 3 de enero se enfrentará el Elche al Ceuta en la siguiente ronda del torneo de la Copa del Rey. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues después de pasar los días más señalados de este inicio de invierno, Nochebuena y Navidad, hoy comienzan las fiestas más arraigadas y esperadas de Elche, vinculadas a nuestra festa, el Misteri, las de la, de, las de la Avenida de la Virgen.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 ...debido a que se suspendieron los actos por la pandemia en 2021... ...ahora que hemos recuperado la normalidad... ...vuelven con novedades estas fiestas... ...las más destacadas pues que Iván Pomares se estrena como Cantó... ...y ya nos dijo en La Glorieta aquí en este programa... ...que desde pequeño su sueño como el de todos los niños... ...fue llegar a representar el papel de Guardacostas Francesc Cantó... ...y que lo más importante para él... ...es no quedarse afónico para gritar a la playa illicitans...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 Otra de las novedades es que la Virgen de la Asunción no estará sola. Este año la acompañarán las imágenes de los santos más populares del Che con motivo del 650 aniversario del hallazgo que no se pudo celebrar por la COVID. Es lo que nos contó el presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen, José Manuel Sabuco, el día que presentaron los actos. Una procesión extraordinaria en la que van a acompañar a la imagen de la patrona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 Pues al igual que cantó Telelel, también está preparada para retransmitir esta tarde a partir de las 7 el pregón de Remesanz, la que más premios y reconocimientos ha cosechado a lo largo de su larga trayectoria profesional en los medios locales de comunicación. Ella estuvo aquí, en la glorieta, y esto es lo que nos comentó de su pregón. Y lo he tenido guardadito hasta ahora, y ahora es cuando estoy viendo la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 Pues eh, en la página de sucesos les hablamos del trabajo de la Policía Nacional... ...que al igual que la local ha reforzado la vigilancia en las zonas comerciales... ...fruto de ese dispositivo se detuvo a un hombre de 52 años... ...de nacionalidad española que cometió cinco robos al menos en comercios... ...siempre con el mismo método aprovechaba que los dueños se iban a comer... ...y no bajaban las persianas exteriores para forzar solo la puerta principal... ...robaba el dinero y los objetos de valor... Y la Policía Local y Nacional, en, una, en un operativo conjunto, han podido desarticular una organización criminal compuesta por 13 personas por simular accidentes de tráfico para después cobrar indemnizaciones a las compañías aseguradoras. La investigación reveló que dos de las personas eran las encargadas de organizar los accidentes. Daban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 Más detenciones, ya que la investigación continúa abierta. Y por último, dentro de este bloque de sucesos, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, intervino más de 30 kilos de gamba roja, pulpo de roca y rape ilegales en el puerto de Santa Pola. Los ejemplares se comercializaban sin haber sido declarados en la lonja ni en el diario de abordo de los buques pesqueros. Los autores se enfrentan ahora a sanciones de entre 600 y 60.000 euros por infringir gravemente la Ley de Pesca Marítima.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 ...en la zona de Traspalacio... ...un Belén más vivo que nunca... ...porque ha recuperado todo su esplendor... ...tras los años de restricciones por la pandemia... ...el jueves volverá a abrirse... ...al igual que el viernes, sábado y el 6 de enero... ...cerca de una treintena de personas... ...dan vida a este Belén... ...que recrea además del pesebre... ...el Palacio de Herodes... ...y una población judía... ...con sus viviendas, mercado y comercios... ...como posadas, ador, bodega... ...o panaderías... ...donde se podrán adquirir artículos como castañas, mistela... ...gran variedad de panes o dulces... ...además el recinto cuenta con una zona de ocio... ...para los niños dirigida a los más pequeños... ...el presidente de la Asociación de Pobladores Pausen Pérez... ...señaló el pasado viernes aquí en La Glorieta... ...que han reforzado las escenas incorporando más atrecho... ...y más actividades para el disfrute de los visitantes... ...que esperan ver sobre todo lo más espectacular... ...la matanza de los santos inocentes...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 que nos ayudaron para hacer de Solinavidad una de las campañas solidarias más populares de las navidades en el Che. Y seguimos, seguimos recordando ahora algunos de los acuerdos más destacados de la Junta de Gobierno del Viernes, después de ver cómo la playa de Arenales... ...ha recuperado su espacio dunar... ...donde estaban las ruinas del antiguo hotel... ...el viernes se aprobó la reurbanización del paseo marítimo... ...en Junta de Gobierno... ...en total se ganarán 100 metros lineales de paseo... ...con un ancho de 5 metros... ...este espacio se va a alinear... ...con el actual paseo blanco y negro... ...y se prolongará... ...con un suelo con acabados de madera... ...también se instalará una pasarela de madera... ...que comenzará desde el propio paseo...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 ...pues igual le ha ocurrido a otro proyecto... ...el de la construcción del nuevo polideportivo inclusivo... ...en el entorno del cementerio viejo... ...se ha incrementado de forma considerable... ...la inversión y es una infraestructura... ...que se pagará mitad con fondos municipales... ...mitad con fondos europeos. En este caso aparejado a la aprobación ...del proyecto de ejecución... ...también se aprueban los pliegos de condiciones... ...y en este caso con una serie de modificaciones...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 Que el equipo de gobierno tiene voluntad de ampliar más zonas, las zonas azules, para favorecer el aparcamiento en rotación en otros puntos de la ciudad, en barrios como el de Altavix. Y es que se ha liquidado el servicio municipal de la zona azul en el último trimestre de este año con un déficit negativo superior a los 27.000 euros.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 Libra Licitana, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Dental Roca, Novo Center, Imed Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr Crypto, Etimed, Perretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agullo Citroën, Ecus, Llorenza Automoción, Restaurante Espacio, Automóvil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 Pues José Antonio González nos cuenta en su crónica deportiva cómo hoy vuelven, después de las vacaciones de este fin de semana por Navidad, los jugadores del Elche Club de Fútbol a los entrenamientos esta tarde a puerta cerrada para concentrarse y mentalizarse de que tienen que ganar este jueves frente al Atlético de Madrid.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 que como siempre tendremos la última hora del Elche Club de Fútbol a partir de la 1 y 20 en Elche en punta hasta luego. Gracias José Antonio y aún hay más declaraciones como la del joven jugador Abde que triunfó en el Mundial de Qatar con su selección de Marruecos fue recibido el viernes por el alcalde en el Ayuntamiento y estas fueron sus declaraciones Bueno, Eso es gracias al esfuerzo y al trabajo que, que he tenido que hacer y a la gente que tengo cercana que que no se olvida nunca de, de decirme lo que tengo que hacer, y bueno, eso. Y bueno, conocí a, a casi todo el mundo antes de, de ser futbolista, y bueno, ahora un poquito más y ya está. Tampoco algo de, de otro mundo. ¿Al año nuevo? Bueno, yo...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 Mercat Plaza Barcelona, Mercat Plaza Madrid, Mercat de San Josep, Mercat Central Delt. Trobarás los mejores preus, productos y la mejor atención. Mercats Delt. Bon Nadal, feliz compra. Regidoria de Mercats, Ayuntamiento Delt. Esta Navidad, la Plaza de las Jeps se convierte en la Plaza del Nadal. Mercado de Navidad.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 Zit toe. Laat me voor. Activa SND. ¿Buskens calzado de temporada para toda la familia?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 Ha arribat el moment que encarriles moltes coses. Que encarriles les de despeses de transport. Que encarriles el teu estrès pel transit, per a disfrutar de la ciutat i arribar a temps. Ha arribat el moment que encarriles seriosament el medi ambient. I també la teua salut. Encarrila elch. Agafa el carril bici. Elch 2030. La Ciutat Verda. Regidoria de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament d'Elge. Estas navidades tus regalos brillarán más que nunca con Ernesto Joyero. Sorprende a las personas que más quieres con una joya para toda la vida. Puedes elegirlas en oro, plata o si lo prefieres, crea tu pieza completamente personalizada. Más de 20 años de experiencia fabricando las joyas que te definen. Solo en Ernesto Joyero podrás encontrar las últimas tendencias en marcas exclusivas como Agatha Paris, P de Paola, Le Carré y muchas más. Estas navidades, Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena.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 Estamos asistiendo este año al boom de la instalación de placas solares ante la considerable subida del precio de la energía eléctrica que seguimos sufriendo por el estallido de la guerra en Ucrania. En el Ayuntamiento están llegando ya peticiones para las instalaciones de centrales solares en el Camp Delch y el propio Ministerio de Transición Ecológica financia los regantes los parques de placas fotovoltaicas para abaratar los costes energéticos. Afortunadamente, para reducir su impacto ambiental, ya hay comunidades que apuestan por colocar placas flotantes en los embalses, sin tener que ocupar suelo no urbanizable. La Asociación Amigos de los Humedales del Sur ha alegado contra los proyectos que en estos momentos se están tramitando en el Ayuntamiento para permitir esos parques en pedanías como Perleta. Pues bien, para hablar de esas alegaciones, contamos hoy con el vicepresidente de la Asociación ASA, de la Asociación Amigos de los Humedales del Sur, Miguel Ángel Pavón. Muy buenos días. Hola, buenos días. En estos momentos, ¿cuántos proyectos de placas solares, de parques de placas solares, tenemos sobre la mesa de la, de la Administración de Urbanismo? En, bueno, en el municipio de Elche se han presentado muchísimas, muchísimos proyectos de placas solares. Eh, en, en realidad, el, eh, estos proyectos se presentan ante el, el, a la hora de autorizarse ante la Administración que es competente, que no es el Ayuntamiento, eh, por un lado es la Generalitat Valenciana y por otro lado eh, el, el Gobierno de España, en función de la potencia de la planta solar de la que se trate. ¿no? Eh, nosotros eh, estamos intentando hacer frente a esta avalancha porque nos preocupa que se pueda ocupar eh, pues suelos no urbanizables que quizás no deberían tener ese destino de ocupación con paneles solares. Eh, por ejemplo, en terrenos en los que debería preservarse su carácter como corredor ecológicos o su carácter como eh, terrenos que deberían dedicarse a la agricultura, porque son suelos de alta capacidad eh, agrológica. En el campo de Elche hay muchos terrenos de, de, de este tipo. ¿no? Eh, y ahora mismo exactamente no sé cuántos proyectos puede haber en el, que afecten al término de Elche, Pero nosotros, desde luego, hemos presentado alegaciones, de forma directa o indirecta, al menos a más de una decena de plantas solares, eh, muchas de ellas pues, en la zona del campo de Elche, como en zonas como Perleta, eh, Asprillas, Saladas... Eh, incluso hay una planta de estatal, una macroplanta estatal, que afecta parcialmente al término de Elche, ocupando 50 hectáreas, en la parte norte del término de Elche, eh, una planta contra la que también hemos presentado eh, alegaciones. Entendemos que hay otras m, alternativas a ocupar el suelo no urbanizable. De hecho, la legislación, eh, el decreto que regula la implantación de energías renovables en la comunidad valenciana... Eh, bueno, pues en principio prioriza la ocupación con paneles solares de las envolventes de las edificaciones, es decir, por ejemplo, las cubiertas de los edificios sobre la ocupación del suelo no urbanizable, pero la realidad es que, eh, no sé, el 99,9% de los proyectos que se presentan ocupan suelo no urbanizable. Bien, pues ¿cuál es el proyecto más lesivo? Has comentado el de la zona norte de 50 hectáreas. Pero para vosotros, ¿cuál es el que más, más, eh, más os preocupa por la sensibilidad del terreno que se va a ocupar? Bueno, el problema es que, a ver, todos estos proyectos mm, se acumulan unos a otros. Es decir, muchas veces se están tramitando por separado cuando resulta que estas plantas muchas veces están colindantes unas a otras y no se evalúa de forma conjunta el impacto de todas esas plantas eh, consideradas eh, conjuntamente sobre el territorio, la, el paisaje, la biodiversidad… Eh, Entonces, en fin, cada planta tiene sus características mm. y sus afecciones. Pues esto, esto me preocupa. Estás diciendo que los, propios, los propietarios, los responsables, fraccionan eh, las, las plantas para que no sean macrocentrales, porque eso tendría una tramitación distinta. Eh, sí, bueno, la realidad es que mm, sobre, sobre la cartografía, tú ves la ubicación de las plantas, Y, y, no sé, por ejemplo, tres que hay en la zona del entorno del barranco del grifo, una planta que se llama Marruecos, otra que se llama Jubalco y 1, otra Jubalco y 2 y otra que se llama Júpiter, están absolutamente colindantes todas. Eh, y cada una se tramita por separado, eh, a veces son empresas diferentes, ¿vale? A, a veces ocurre que, que son, eh, algún, por ejemplo, dos de ellas son de la misma empresa. Pero claro, en vez de tramitar eh, una única planta que englobe todo ese territorio, mmm, lo que hacen es fraccionarse, de alguna, de alguna manera, ese proyecto que debería ser único. Yo no sé si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. Eh, la realidad es que te encuentras, eh, pues, por ejemplo, en este caso, cuatro plantas solares, una al lado de la otra, en un mismo entorno territorial. ¿no? Vale, estás hablando del barranco del Grifo, pero Miguel Ángel, eh, ¿os preocupa, por supuesto, esta situación, esta invasión? ¿Hay límites? ¿La ley actualmente? ¿Vuestras alegaciones pueden tener recorrido? Porque, ¿qué límites? ¿Cómo apoya la ley al suelo no urbanizable de esta invasión? Sí, bueno, hay límites. De hecho, una, una planta en la zona de Saladas se, se desestimó por parte de la dinamita. Nosotros alegamos contra esa planta porque invadía un corredor ecológico, un corredor territorial que tiene la dinamita pues previsto, ¿no?, en su ordenación territorial, eh, que forma parte de la infraestructura verde regional, entre el pantano de Elche, es un corredor que va entre el pantano de Elche y la zona de, bueno, de la Sierra Colmenares, llega hasta Alicante, entonces, bueno, esa planta estaba como en medio del corredor, ¿no? Nosotros la alegamos y la Generalitat la desestimó esa, esa planta. A ver, eh, instrumentos lo, existen en el decreto que regula la implantación de renovables. Lo que pasa que sí que vemos que a veces esos criterios pues, se aplican de forma estricta, como en este caso, y en otros casos pues, es más eh, laxo. ¿no? Y luego hay, hay casos en los que no se contempla nada al respecto. Por ejemplo, eh, las alegaciones más recientes que hemos presentado son contra una planta en Perleta, eh, Perleta 3. Eh, que en realidad son tres, eh, es una planta, pero afecta a otras dos, que están colindantes todas ellas y que en total ocupan 16 hectáreas y que rodean por completo un huerto eh, protegido de palmeras, un huerto disperso, protegido en el vigente plan general de Elche con clave 56. Y esto es que, claro, tú lees el proyecto, ni siquiera se contemplaba esa afección a ese huerto de palmeras. Y la, el decreto autonómico que regula la implantación de estas instalaciones tampoco contempla nada al respecto de los huertos y, de palmeras. Y es importante, ¿dónde están esas tres plantas de Perleta que habéis alegado? ¿En qué zona de Perleta están? ¿Más cerca del Vincle? ¿Más cerca de, Torrellano, de Maitino? Perdón. ¿Por, dónde, ¿Por dónde anda? Bueno, si no recuerdo mal, no anda muy lejos de Torrellano. Eh, de hecho... Claro, eh, nosotros ahí planteamos como alternativa más lógica que en vez de ocupar esos terrenos cercando, rodeando por completo ese huerto, pues esos paneles se ubiquen sobre las cubiertas del parque industrial de Torrellano, el parque empresarial de Elche. Eh, es lo lógico, eh, no está muy lejos eh, en, en, en distancia, ¿no? Pero, lamentablemente, esto no, no, no, no se contempla. Nosotros en las alegaciones hemos pedido que eh, al menos se eh, disponga, un, no sé, una zona de protección en torno a este huerto de palmeras, que esto debería ser extensivo al resto de huertos dispersos de palmeras de Elche, para que haya un perímetro de al menos 200 metros, ¿no?, en donde no se pueda colocar ningún panel solar, porque evidentemente esas instalaciones van a desvirtuar el entorno agrícola de los huertos de palmeras dispersos, ¿no?, Porque, claro, aquellos son, los paneles son elementos absolutamente artificiales, industriales, que ocupan masivamente todo el entorno del huerto. El huerto, de algún modo, va a quedar descontextualizado, ¿no? Bien, pues estáis alegando con esas tres plantas. Supongo que el temor es que en 2023 esto vaya a más. Eh, bueno, esto es un no parar. Bueno, nosotros estamos alegando contra... ...distintas instalaciones de este tipo en, en tres comarcas... ...bueno, en más de tres comarcas de, de, de, de, de la provincia de Alicante... ...en el Valle Inalopó, en la Vega Baja, en la Alacantí... ...incluso también en el medio de Inalopó... Eh, ...para intentar reconducir esta, no sé, esta balanza... ...y que no se produzcan perjuicios irreparables... ...sobre sí. el territorio, la biodiversidad, el paisaje... Pero Miguel Ángel, ¿esto no debería tenerlo en cuenta... ...la propia Generalitat Valenciana?... Eh... ya el problema es que no hay una un, a ver no hay una regulación no sé un mapa previo de algún modo de zonas aptas y no aptas eso ahora se ha dicho que se va a hacer que se va a hacer pero claro mientras tanto el aludión de proyectos es, es eh, continuo, continuo y de algún modo pues están aprovechando de esa desregulación a pesar de que hay un decreto autonómico que regula la implantación pero no hay una cartografía muy taxativa en el sentido de aquí sí aquí no. En cada caso se analiza por separado en función de sus características y se echa a faltar pues no sé una especie de plan de ordenación de la implantación de renovables aquí. Lo que pasa es que, claro, de, de que se ha entrado en pánico por el tema de Ucrania, de los precios del gas... Eh, y se quiere a toda costa pues tener una alternativa energética muy a corto plazo, pero las piezas suelen ser malas consejeras. Y sobre todo insisto en que no entendemos por qué no se prioriza lo que lo que está en el decreto autonómico, que es que se priorice la ubicación de paneles solares sobre cubiertas de edificios existentes. Y una vez que todo eso se cubra, si no hay más superficie de cubierta de cubrir, de edificios, pues bueno, ya entraríamos a ver en qué suelo no urbanizable se pueden ubicar estas instalaciones, pero esto no, no está ocurriendo así, al revés. Claro, vosotros, ah. vosotros lo tenéis bien claro, ¿no? Las zonas no urbanizables donde podrían ir eh, estas placas solares están bien delimitadas en el, en, en el municipio de Elche. Por ejemplo, la zona ya ocupada de tanto aparcamiento junto a las pistas de aterrizaje del aeropuerto. Sí, eso sería un buen, una buena ubicación. En fin, todo ese, todos esos aparcamientos que hay en torno al aeropuerto, en la zona de Torrellano, el Altez, el Basales incluso. Bueno, pues aquellos aparcamientos que finalmente se legalicen, porque hay, hay que decir que esos aparcamientos están en situación un tanto alegal. De hecho, hay un plan especial que está tramitando el ayuntamiento al que nosotros alegamos. ...para que, en fin, se ordene un poco... ...toda esa ocupación masiva... ...con aparcamientos del suelo no urbanizable... ...para que se excluyan algunas zonas... ...por ejemplo, en el entorno de Saladar de Agua Amarga... ...que es una zona protegida... ...zona húmeda protegida... ...que está en, en, entre Elce y Alicante... ...bueno, el caso es que... ...aquellas zonas que finalmente se regularicen... ...evidentemente lo lógico sería disponer... Eh, ...esos aparcamientos bajo, bajo cubiertas... ...bajo porches, ¿no?... ...y ahí en esos porches... ...pues ubicar paneles solares... Eh, Eso sería una cosa básica, ¿no? Pero estamos viendo cómo se está, de nuevo, especulando con el suelo no urbanizable. Es un suelo barato, entre comillas, y que pues, va a los promotores ven mucha rentabilidad ¿no? en colocar ahí paneles solares, ¿no? Frente a otras posibles ubicaciones de los paneles, es todo más sencillo, entre comillas, pero se produce un perjuicio sobre el territorio, la biodiversidad, la conectividad claro. ecológica... Mm. Pues Miguel Ángel, Miguel Ángel Pavó, para terminar, eh, desde ASA, ¿consideráis que esta es en estos momentos la principal amenaza de las pedanías? Bueno, eh, la verdad es que es un problema en general en, en todo el territorio valenciano y alicantino y también ilicitano. Eh, algunos municipios han arbitrado medidas en el marco de sus competencias, ya digo que esto sobre todo es una competencia o autonómica o estatal, ¿no? pero es cierto que al final eh, los promotores piden licencias a los ayuntamientos, a veces no tienen mucho margen de maniobra los ayuntamientos, porque ya habiendo una autorización autonómica o estatal hay poco margen, pero bueno, algunos ayuntamientos han suspendido licencias, es decir, que van a, han decidido estudiar la ordenación de su territorio para ver dónde pueden o dónde no pueden ir estos paneles solares. Que nosotros sepamos, el Ayuntamiento de Elfe no se ha movido nada a este respecto. Hay otros ayuntamientos que sí, no sé, el de Gijona, por ejemplo, por mencionar alguno, eh, y, pero el de Elfe parece que no le da mucha importancia a esta problemática. Eh, el término de Elfe es muy grande, es cierto, pero entendemos que… que ...estos proyectos no van a suponer un, un beneficio... ...para lo que es la conservación del paisaje... ...y la biodiversidad ilicitana, ¿no?... ...más bien todo lo contrario... ...pero no vemos mucha sensibilidad... ...por parte del ayuntamiento en este sentido... ...no sé si esto puede cambiar en un momento dado... Eh, ...pero bueno, otros ayuntamientos... ...sí que parece que se están moviendo... Y no sé, no sabemos cómo va a acabar todo esto. Nosotros, desde luego, lo que estamos intentando hacer es alegar contra todas aquellas plantas que vemos que, que no, no deberían aprobarse, ¿no? Porque, hmm. bueno... Eh, no, no, tenemos tiempo, suelo, pues sí, no, no tenemos tiempo para más, Miguel Ángel. Pues eh, lo dicho, gracias por arrojarnos luz a lo que está ocurriendo en estos momentos con las peticiones, con las tramitaciones urbanísticas de las licencias para la construcción de placas, de plantas solares en el Camp Delch. De gracias. Nada, a vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 Vuelve la Liga y los jugadores del Elche Club de Fútbol apenas han tenido días de descanso en estas Navidades porque ya vuelven los entrenamientos esta misma tarde. José Antonio González nos cuenta cómo se preparan para poder afrontar el encuentro de este jueves. Muy buenos días.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 Es lunes 26 de diciembre, lo hemos escuchado a Vicente Bordonado. Seguiremos disfrutando de temperaturas primaverales. Ahora tenemos 11,8 grados en el termómetro de Teleelch. Pasan 3 minutos de las 8 de la mañana y hemos comenzado este lunes, la última semana de 2022.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 Ahora nos adentramos en año electoral, así que hay que desearles mucha paciencia. No perderla cuando veamos el trasiego de candidatos que vendrán a Elche a prometer, a anunciar y vender actuaciones, la mayoría de las veces, totalmente inútiles.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 Y por otro lado, Policía Local y Nacional han desarticulado a un grupo organizado con la detención de 13 personas por estafar a las compañías de seguros simulando accidentes de tráfico. El che se volcó con la gran recogida de alimentos de Sol y Navidad. Cientos de ilicitanos se acercaron a la Plaza de Baix, al programa que realizamos en directo el pasado viernes, para recoger esos alimentos que la Asociación Conciencia T llevará a los comedores sociales.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues después de los días más señalados en el inicio de este invierno, Nochebuen, Navidad, hoy comienzan las fiestas más arraigadas y esperadas de Ilche, vinculadas a nuestra fiesta, al Misteri, son las de la Avenida de la Virgen. Esta tarde en el Gran Teatro Remesanz será la pregonera. Lleva dos años preparando su pregón ya que no pudo realizarlo en 2021 debido a que se suspendieron los actos por la pandemia. Ahora que hemos recuperado esa normalidad vuelven con novedades. La más destacada que Iván Pomares estrena como cantón, como cantó. Y ya nos dijo aquí en el programa La Glorieta que desde pequeño su sueño era... ...el de todos los niños... ...llegar a representar el papel... ...del guardacostas, Francesc Cantó... ...lo hará y ha señalado que... ...ha estado preparando la voz... ...para no quedarse afónico. En cuanto a la preparación... estoy preparando la voz... ...porque es muy importante... ...porque te pasas el día gritando vivas, ...por lo tanto te puedes quedar afónico... ...así que estoy enseñándome a, a gritar... ...y a no quedarme afónico... ...luego por otro lado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 Otra de las novedades es que la Virgen de la Asunción no estará sola este año. La van a acompañar las imágenes de los santos más populares del Ilche con motivo del 650 aniversario del hallazgo que no se pudo celebrar por la COVID. Es lo que nos explicó José Manuel Sabuco, presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen, cuando presentó hace unos días en rueda de prensa el programa de actividades. Una procesión extraordinaria en la que van a acompañar a la imagen de la patrona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 Y Tele Elche está preparada para retransmitir en directo... ...esta misma tarde, a partir de las 7... ...el pregón de Remesanz, Sanz... ...la mujer que más premios y reconocimientos... ...ha cosechado a lo largo de su extensa trayectoria profesional... ...en los medios locales de comunicación... Reme nos dijo también, aquí en el programa La Glorieta... ...que lleva dos años preparando su pregón... ...ya que el pasado año no lo pudo realizar. Y lo he tenido guardadito hasta ahora...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 ...además todos los investigados eran familiares o amigos... ...a los arrestados se le atribuyen varios accidentes ficticios... ...ocasionando perjuicios económicos superiores a 50.000 euros. Y por último el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil... ...ha intervenido más de 30 kilos de gamba roja... ...pulpo de roca y rape ilegales en el puerto de Santa Pola... ...se enfrentan a sanciones entre los 600 y 60.000 euros... ...por infringir la Ley de Pesca Marítima. Salimos de la página de sucesos... ...para contarles más noticias del fin de semana... ...porque ayer se inauguró el Belén Viviente... ...de la Asociación de Pobladores... ...con la Representación de la Sagrada Familia... ...en Traspalacio, un Belén más vivo que nunca...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 La Plaza de Baix fue el punto de encuentro de centenares de licitanos... ...que se acercaron para traer alimentos y productos no perecederos... ...y donarlos a las familias más necesitadas... ...en estas fechas tan señaladas. Sol y Navidad se, ha, se retransmitió en directo... En, ...durante cuatro horas de radio con invitados y entrevistados... ...además fue una jornada totalmente festiva... ...gracias también a la colaboración de empresas y proveedores... ...que nos ayudaron para hacer de Sol y Navidad... ...una de las campañas más populares de las Navidades en Elche... ...escuchamos a la directora del programa, Rosa Lucas. La gente de la ciudad, los solicitanos, empresas... ...se hayan volcado un año más con nosotros... ...y hayamos podido recoger tantos alimentos...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 Y es momento de recordar pues, los asuntos más destacados de la última junta de gobierno local. Después de ver cómo la playa de Arenales ha recuperado su espacio dunar, donde estaban las ruinas del viejo hotel, el viernes se aprobó la reurbanización del Paseo Marítimo. En total se ganarán, dijo el portavoz de la junta, Héctor 10, 100 metros lineales del Paseo Marítimo con un ancho de 5 metros. Y también se instalará una pasarela de madera que comenzará desde el propio paseo y acabará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 ...que saben que hasta ahora estaba limitado por el muro del antiguo hotel... ...y actualmente está limitado por un vallado provisional que ha realizado Costas. Y también anunciaron que van a volver a licitar... ...las obras de remodelación del Paseo de Germanías... ...el pliego de, de condiciones ha tenido que rehacerse... Eh, ...después de que la oferta quedara desierta... ...además se ha reducido el plazo de ejecución de las obras... ...para no incumplir los plazos que manda el Plan Edusi. Es una noticia que nos cuenta hoy Iciar Martínez. Muy buenos días.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 ...pues hubo un incremento considerable... ...de 8 se ha pasado a casi 12 millones... ...y la voluntad del Gobierno local... ...es crear más zonas azules... ...en barrios de la ciudad... ...para favorecer el aparcamiento en rotación... ...es lo que dijo el pasado viernes... ...el portavoz de la Junta de Gobierno local... ...y es que se ha liquidado el servicio municipal... ...de la zona azul en el último trimestre... ...con un déficit negativo... ...superior a los 27.000 euros...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 Podemos denuncia que el nuevo tren Avant-Murcia-Alicante perjudica la conexión ferroviaria de Ilche. Para la formación morada este nuevo servicio solo tiene parada en la estación de Matola y ha supuesto una disminución del número de frecuencias en el Cercanías. Según el portavoz Moisés García no tiene ningún sentido potenciar esta parada completamente desconectada del casco urbano y denuncia que se tarda más a llegar a Matola para coger el Avant que a la ciudad de Alicante en cercanías, La Glorieta con Rosmar y Alonso.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 Y un gran 2023. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh.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 Leef het dan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 Pues vamos con la crónica deportiva. Vamos a recordar lo que José Antonio González nos está contando. El partido vuelve la liga. El partido, el primero para esta segunda parte de la liga, después del parón del Mundial, es contra el Atlético de Madrid. Así que los jugadores apenas han tenido tiempo, han tenido que para aprovechar estas eh, vacaciones de Navidad. Casi no han tenido. Después del fin de semana vuelven los entrenamientos esta misma tarde a puerta cerrada, es lo que nos está contando José Antonio, porque hay que preparar el partido del jueves para ganar y Pablo Machín no tiene suerte porque tiene, sufre el equipo numerosas bajas y todas ellas dejan eh, debilitada la defensa del equipo. Muy buenos días José Antonio, cuéntanos.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 markt uit. Ja.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 Gracias, José Antonio. Volveremos a recordar esta crónica deportiva en las posteriores horas, eh, pero también hay más declaraciones en lo deportivo, como la del de joven jugador Abde, que fue recibido el pasado viernes en Alcaldía por el Alcalde y el Concejal de Deportes. Querían agradecerle la actuación magnífica que tuvo y el éxito que cosechó en el Mundial ...de Qatar con su selección Marruecos... ...Abde ha regresado ya... Eh, ...estuvo como canterano en el Elche Club de Fútbol... ...fue fichado por el Barcelona... ...y ahora juega cedido por el Osasuna... ...tras eh, su paso por el Mundial... ...estas fueron sus declaraciones. Bueno, eso es gracias al esfuerzo y al trabajo... ...que, que he tenido que hacer... ...y a la gente que tengo cercana... ...que, que no se olvida nunca de... de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 Y el segundo consejo que ofrecemos viene de la Concejalía de Eficiencia Energética y con el objetivo de poder ahorrar en la factura de la luz. Por ejemplo, nos aconsejan que hay que aprovechar la luz natural para minimizar el encendido de luces. Y si vas a pintar paredes y techos, mejor que sea con colores claros, ya que se aprovecha más la luz natural y se usa menos la iluminación artificial.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 8 y 39 minutos de la mañana. Es momento de conocer eh, cómo se circula a estas horas por la ciudad. Y para ello conectamos, como siempre, con la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días y feliz Navidad. Hola, Romari. Buenos días. Pues a estas horas, sin eh, colegios, sin institutos, ¿cómo está de pacificado el tráfico en Elche? Pues sí, sabemos que los escolares están en plenas vacaciones. Y, por lo tanto, a esta hora de la mañana, la, situa la situación del tráfico en general es fluida, por lo menos hasta el comienzo de la hora comercial, que habrá mayor intensidad de tráfico y retenciones en puntos cercanos a las zonas comerciales de la ciudad. Encontramos, eh, en, cu en cuanto a cortes de calle, el paseo de la estación continúa cortado hasta el 9 de enero por el funcionamiento de la Feria de Navidad. Los accesos de la Plaza de España continúan cortados por obras. Y la calle Usías Más está cortada entre Francisco, Tomás y Valiente y la Plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Y por último, con mucha precaución en, las de, en los desplazamientos y cuidado con las distracciones al volante que pueden llegar a tener consecuencias muy graves. Recomendarles a, eh, al ir de compra no estacionar en doble fila, utilizar vías alternativas, ...y alejarse de las horas puntas... ...si queremos evitar grandes retenciones... ...y si vas en, eh, a pie, en bici, patinete o en bus... ...mucho mejor... ...esto es todo desde la Sala de control de Tráfico... ...del Ayuntamiento de Elche... ...por una circulación fluida y segura... ...al servicio del ciudadano... ...buenos días y feliz Navidad. La Glorieta, el despertador de Elche... ...con toda la información local...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 Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com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 y un gran 2023 Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh no Navidad, no Navidad. La Glorieta, con Rosmari Alonso. 9 menos cuarto de la mañana, es momento después de conocer... ...la información sobre el tráfico en la ciudad... ...es momento de asomarnos a esa ventana que abrimos todos los días... ...de la prensa nacional... ...para conocer las noticias del mundo y del país... ...hoy en las portadas por desgracia... ...recogen... ...el trágico accidente que se vivió... ...este fin de semana... ...en Pontevedra... ...al despeñarse un autobús... ...y caer y hundirse en un río desbordado... ...en el río Lérez... ...por ejemplo... ...el Mundo trae en portada esa fotografía del autobús... ...todos, los periódicos nacionales también... ...y dice, las seis vidas rotas en un, el autobús que se hundió... ...en el río Lérez, el autobús de línea que se hundió... ...en Nochebuena, en el río Lérez, en Pontevedra... ...se cobró seis vidas, un estudiante de 21 años... ...una profesora de 44, una jubilada y su hijo... ...una ganadera de 58 años y una señora que cuidaba ancianos... ...y se subió al vehículo cinco minutos antes del accidente... ...el país esta tragedia la titula... ...seis muertos al caer un autobús al río Lérez... ...en Pontevedra desde 29 metros de altura... ...el conductor y una pasajera sobreviven al accidente... ...también eh, La Razón, al igual que otros eh, diarios nacionales... ...como el periódico de España recogen en portada... ...este trágico accidente mortal en Nochebuena. Y también todos los periódicos hoy recogen en portada... ...el mensaje navideño del rey Felipe VI... ...El País dice... ...Felipe VI alerta sobre la erosión de las instituciones... El Rey aprovechó el sábado su mensaje de Navidad para alertar sobre el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones en la semana del mayor choque institucional, en décadas, por la decisión del Tribunal Constitucional de frenar la reforma en las Cortes de su propia renovación. También el país en portada nos trae una investigación especial con 500 casos destapados por el país en un año. La Iglesia impone el silencio sobre cientos de abusos. La mayoría de diócesis y órdenes se niegan a responder de sus procedimientos abiertos. La conferencia episcopal no revela todos los asuntos de pederastia que conoce y las víctimas se sienten desacendidas por los tribunales Eclesiásticos. También dedica hoy, 26 de diciembre, la portada para Rusia que se ceba en Jersón con los bombardeos más eh, duros. ABC, ¿qué nos trae en portada? El mensaje del rey lo titula Tregua entre el Partido Popular y PSOE para alabar la defensa constitucional del rey. Ensalzan el mensaje de Navidad en el que alertó de la erosión de las instituciones y pidió un ejercicio de responsabilidad para evitar. ...la división... ...y otra de las noticias que nos trae en portada... ...el ABC... ...es que el campo estalla contra la ley de bienestar animal... ...afectados de cinco sectores... ...lamentan la falta de rigor científico de la norma... ...y el desconocimiento del funcionamiento del sector rural... ...el mundo que nos trae en portada... ...pues una fotografía de la instalación... ...de uno de los laboratorios de inteligencia artificial... ...de la Universidad de Granada para titular... ...que no hay motivo para que las máquinas no tengan sentimientos... ...la inteligencia artificial se cuela en casa... ...las máquinas razonan de un modo que nos resulta extraterrestre... ...visita al Laboratorio Puntero de Granada... ...donde crean algoritmos para computadoras pensantes... ...es el reportaje que hoy el mundo nos ofrece... ...de la inteligencia artificial... ...también hay noticias nacionales... ...los varones se aíslan ante el lastre de la marca Sánchez... La imagen del presidente cede 17 puntos en apenas tres años, del 39,6 al 22,9 hoy. Los líderes regionales del PSOE tratan de exprimir su gestión y se aferran al a ti sí que te votaré. Paje, Lambam, Puch esperan que los votantes distingan entre autonómicas y las elecciones generales. Veamos. Y la razón... En portada también nos trae el discurso del rey, Felipe VI, que rompe el eje ideológico de Sánchez. El PSOE se alinea con Partido Popular, Ciudadanos y Vox en su respaldo al mensaje de Navidad, mientras sus socios y aliados lo censuran. El rey avisó del deterioro de la convivencia, una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa. Y en Portada la Razón nos trae al Papa Francisco que dice, el Papa Putin, ponga fin inmediatamente a la guerra, imparte la bendición al mundo con la invasión de Ucrania como foco de su plegaria e insta a la comunidad internacional a no utilizar la comida como arma en los conflictos. También la razón nos dice que más de 3.500 millones de inversión en peligro por Hacienda. El sector denuncia persecución tributaria y la, y la inseguridad. Las empresas tecnológicas y de innovación califican de persecución, mala fe, eh, inseguridad jurídica, afán recaudatorio desmedido las actuaciones de la Agencia Tributaria sobre sus deducciones ...sobre los gastos relacionados en esta materia... ...pues así anda nuestro país... ...y estas son las portadas... ...de los principales diarios nacionales... ...de este lunes 26 de diciembre. La Glorieta, el despertador de Elche... ...con toda la información local...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 ya que la guerra en Ucrania ha estado en la plegaria del Papa Francisco, está el deseo del fin de esta guerra, que tememos que se alargue en el tiempo, está en todos los mensajes de Navidad de las autoridades locales y nacionales. Vamos a ver cómo suena la Navidad en Ucrania. Leaving home behind, over we go, crying all the way. The bombs around us boom, making the sky bright. How sad it is to run away as refugees tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, how sad to leave our homes and have to run away. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.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 Pues acabamos de escuchar el vídeo que se ha hecho viral de Amnistía Internacional para seguir denunciando los horrores de esta guerra. 101.4 Teleelch Radio Marca Si estás pensando en cambiar de domicilio, local comercial o vaciar un trastero o almacén, ponte en manos de Mudanzas Guerrero.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 Hola, Organic. Després del sector quint i el pla, passem al següent nivell: L'Altet, torrellano, Arenales del sol, el barri de Pontnou nou i Carruso est. Amb la vostra ajuda, enmencare toche els residus orgànics per a convertir-los en compostaje i contribuir des dels amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te resolem Es un missatge dute elche i Ajuntament dels. Ja saps tot el que es descompon al marró.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 Open all up one Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride And one horse open sleigh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 Es lunes 26 de diciembre, son las nueve en punto de la mañana... ...y después de un día de Navidad con temperaturas máximas de hasta 24 grados... ...en algunas pedanías, los últimos días del año estarán marcados por el ambiente soleado... ...y por temperaturas que bajarán algo a partir de mañana martes... ...pero todavía registrarán valores muy elevados para esta época del año... ...hoy alcanzaremos una máxima de 22 grados... ...ahora tenemos 12,6... ...según indica el termómetro de Teleelch... ...esta es la previsión que nos trae este lunes... ...Vicente Bordonado, nuestro hombre del tiempo. Hoy comenzamos la última semana de 2022... ...iniciando ya la cuenta atrás para despedir el año... ...que empezamos con las mascarillas puestas...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 ...y con un incremento de más de un millón de euros de los costes. Y en la crónica deportiva José Antonio González nos está contando... ...que la plantilla del Elche Club de Fútbol regresa hoy por la tarde... ...a los entrenamientos a puerta cerrada... ...y con la mente puesta en el encuentro de este jueves... ...frente al Atlético de Madrid. El nuevo entrenador Pablo Machín cuenta con cuatro bajas... ...y lo peor es que debilitan la defensa del equipo... Y por otro lado, el martes 3 de enero se enfrentará al Ceuta, el Elche Club de Fútbol, en esa siguiente ronda del torneo de la Copa del Rey. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ...pues cuando pasan cinco minutos de las nueve de la mañana... ...comenzamos el relato informativo... ...después de los días más señalados del inicio de este invierno... ...como son Nochebuena y Navidad... Hoy comienzan las fiestas más arraigadas de Elche y esperadas... ...vinculadas a nuestra festa, el Misteri... ...las de la venida de la Virgen... ...esta tarde en el Gran Teatro Remesant será la pregonera... ...lleva dos años preparando su pregón... ...ya que no pudo realizarlo... ...debido a que se suspendieron los actos por la pandemia... ...ahora que hemos recuperado la normalidad... ...vuelven con novedades... ...la más destacada... ...es que Iván Pomares se estrena como cantor, ...cantó y ya nos dijo aquí en La Glorieta que desde pequeño su sueño era como el de todos los niños, ser eh, el guardacostas francés, cantó y montar a caballo. Nos eh, comentó también que prepara, está preparando o se ha preparado su voz a conciencia, porque no quiere quedarse afónico. Hay que cantar, hay que gritar muchos vivas y sobre todo hacer ese llamamiento a la playa Ilicitans. En cuanto a la preparación, estoy preparando la voz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 Los caballos que voy a sacar van a ser tres caballos, se llama Único, Vencedor y Lucera. Otra de las novedades es que la Virgen de la Asunción no estará sola. Este año la van a acompañar las imágenes de los santos más populares de Elche, con motivo del 650 aniversario del hallazgo que no se pudo celebrar por la COVID. Es lo que nos comentó José Manuel Sabuco, el presidente de la Sociedad Venida de la Virgen, durante la rueda de prensa para presentar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 Y para cerrar el bloque de las noticias les contamos que el SEPRONA de la Guardia Civil, el Servicio de Protección de la Naturaleza, intervino hace unos días más de 30 kilos de gamba roja, pulpo de roca y rape ilegales en el puerto de Santa Pola. Los ejemplares se comercializaban sin haber sido declarados en la lonja ni en el diario de a bordo de los buques pesqueros. Los autores enfrentan ahora sanciones de entre 600 y mil 60 euros por infringir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 Cerca de una treintena de personas dan vida al Belén viviente... ...que recrea además del pesebre, el Palacio de Herodes... ...y una población judía con sus viviendas, mercado y comercios. El presidente de la eh, Asociación de Pobladores, Pausen Pérez... ...señaló aquí en el programa La Glorieta... ...que han reforzado las escenas incorporando más atrecho... ...y más actividades para el disfrute de los visitantes... ...sobre todo de los más, de los más eh, pequeños... ...que esperan ver eh, lo más espectacular...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 Además fue una jornada totalmente festiva, gracias también a la colaboración de empresas y proveedores que ayudaron, nos ayudaron para hacer de Solinavidad una de las campañas solidarias más populares de las Navidades en el Escuchamos a nuestra compañera Rosa Lucas, directora de este programa de Solinavidad, haciendo una valora, valoración del trabajo realizado.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 ja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 Y un gran 2023. Oh, Retomamos el relato informativo y es momento de recordar los acuerdos de la última junta de gobierno del pasado viernes, después de ver cómo la playa de Arenales ha recuperado su espacio dunar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 También ha subido el coste de la construcción del nuevo polideportivo inclusivo en el entorno del cementerio viejo. De hecho, ha pasado de tener un presupuesto de 8,3 a 11,8 millones de euros. Esta infraestructura se pagará un 50% con fondos municipales y el otro con fondos europeos. La Junta de Gobierno local aprobó el proyecto de ejecución para que se pueda licitar la obra próximamente. En este caso, ha aparejado a la aprobación del proyecto de ejecución también...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 Hoy la Junta de Gobierno local ha procedido a aprobar el proyecto definitivo de construcción en 11,8 millones de euros. Y además la voluntad del Gobierno local es crear más zonas azules para favorecer el aparcamiento en rotación, sobre todo en zonas comerciales de barrios como Altavix, tal y como informó el portavoz de la Junta de Gobierno. Y es que se ha liquidado el servicio municipal de la hora en el último trimestre de este año con un déficit negativo superior...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 ...a facilitar este trámite. al. We hebben een aantal maatregelen de Diputatie adopte... de la subvención que es un acto administrativo imprescindible nuestro compromiso de siempre lo he dicho y een ahora lo ratificamos es pese a las apreturas evidentes da tiempo y conseguiremos cumplir el objetivo We y... Pues veremos si da tiempo de entregarlo todo antes de que finalice el año, porque si no, eh, si se van a enero, la Diputación tendrá que volver otra vez a tramitar el, la aprobación para eh, destinar al Ayuntamiento esos cuatro millones y medio de euros eh, para la compra, la adquisición del suelo del futuro Palacio de Congresos. Y terminamos el relato con una crítica de Podemos... ...que al igual que el Partido Popular y otros colectivos... ...denuncian que el nuevo tren Avant-Murcia-Alicante...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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La colaboración y el espíritu emprendedor de sus miembros es la clave del éxito de Reimpúlsate.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 Those sleigh bells ring.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 9 de la noche, Atlético de Madrid Elche, en marcador. 9 y 32, no hay tertulia deportiva Porque tenemos a Paco Gómez de vacaciones Pero en su lugar está José Antonio González Muy buenos días José Antonio Muy buenos días Ros Feliz Navidad Feliz Navidad. ¿Qué tal la noche buena en familia? Muy bien, muy bien, en familia Estuvimos cenando en casa de mi tía Con los niños pequeños Papá Noel se portó también muy bien Con toda la familia, así que Ha sido un muy buen fin de semana Vale, Pues te voy a hacer una pregunta ¿Escuchaste el mensaje navideño de el alcalde? Si te digo la verdad no, ni el del alcalde ni el del rey ...así que con eso te lo, te lo digo todo... ...pero ¿eh? si te ha tocado escuchar los mensajes navideños... ...que desde el Elche Club de Fútbol... ...han colgado en la cuenta oficial ¿no?... ...así ¿Cómo, es... ...¿cómo han felicitado la Navidad el equipo? el pues, Elche? de una manera muy cariñosa... ...en cuanto al Elche Club de Fútbol... ...el Departamento de Comunicación colgó en el día de ayer... Eh, ...al mediodía una felicitación... ...es un vídeo de unos cinco minutos... ...participan dos de los capitanes de la primera plantilla masculina... ...el portero Edgar Badía y el extremo, Josan Fernández y otras dos jugadoras del eh, Elche femenino que está haciendo, por cierto, una grandísima temporada en Primera Nacional a las órdenes del técnico Pepe Contreras un mensaje navideño muy cariñoso eh, con el árbol de Navidad al lado deseando felices fiestas y un próspero año nuevo a todos los aficionados franjiverdes y sobre todo con eh, varios deseos comunes ¿no? en cuanto al primer equipo masculino conseguir la ansiada permanencia en Primera División ...y respecto a las chicas pues lograr el salto de, de categoría... ...porque como te digo no han perdido ni un solo partido... ...en los encuentros que, que han jugado en este 2022... ...en el cómputo global el 2022 ha sido un buen año... ...porque no podemos olvidar los primeros meses... Eh, ...con un Elche de Francisco lanzado hacia la permanencia... ...la temporada pasada... Eh, ...realizando un juego muy vistoso, valiente... ...con muchísimos resultados positivos... ...muchas victorias... Y eso sí, pues eh, en esta segunda parte del año el equipo en la campaña del centenario no ha empezado bien. Son 14 partidos en Liga y no se ha conseguido ninguna victoria. El Elche está descolgado a 8 puntos de la permanencia en la Liga, que precisamente regresa este jueves para los ilicitanos en el Metropolitano. Pero bueno, quedan 24 jornadas por delante y vamos a ver si con Pablo Machín eh, el equipo es capaz de remontar el vuelo. Ya, pero hay una preocupación, lo decías en tu crónica. La, la defensa está totalmente debilitada por las bajas, cuéntame. Es preocupante porque el Elche para el partido de este jueves a día de hoy tiene cinco ausencias y las cinco se concentran en la parcela defensiva, como te comentaba esta mañana, Ros, eh, la mayoría por lesión y a la lista hay que añadir al único fichaje a día de hoy, que es Lautaro Blanco, que como ya sabéis no va a poder eh, jugar porque no se ha inscrito hasta el mes de enero, el lateral de Rosario Central. A partir de ahí, muchas bajas por lesión. José Fernández se eh, acabó lesionado en la Copa contra el Guadalajara. Tiene como mínimo para tres semanas. Es una baja muy sensible porque se había hecho con el puesto en eh, ese carril diestro. Eh, tampoco va a estar su sustituto, por así decirlo, que es Pollirola. Bueno, no va a estar. Vamos a ver si eh, puede ya participar el lateral catalán en los entrenamientos de esta tarde. En su caso, son unas molestias en los Isquio que han hecho que. Que no pueda participar ni en los últimos amistosos ni en los últimos entrenamientos, entonces vamos a ver si Paul Lirola se pudiera recuperar para la, la visita en el Metropolitano y a partir de ahí John tiene una fractura en el Peroné por lo que es baja también para los próximos eh, meses y Nico Fernández que es en el costado izquierdo un futbolista que también estaba llamando a la puerta en los partidos amistosos porque sin ir más lejos contra el Torrellano hizo un hat-trick pues hace unas semanas eh, en uno de los entrenamientos recibió un pelotazo en el brazo y ha sufrido una, una fractura de, de radio. No sé hasta qué punto tener lesionado el brazo le, le va a impedir eh, poder jugar, ¿no? Habrá que ir viéndolo. Eh, Pablo Machina, el técnico del Elche, hablará el próximo miércoles y, y ya nos dará la última hora de todas estas eh, situaciones, contratiempos que tiene en su plantilla y que, como decimos, eh, son problemas serios porque, por ejemplo, a día de hoy en el carril 10, eh, ...no tiene ni a Josan ni a Paul Lirola, por lo tanto vamos a ver qué se puede inventar ahí el técnico soriano... Eh, ...quizá volver a colocar a Livelton Palacios que en los últimos partidos ha, jugado, ha, ha estado jugando de central... ...o adaptar ahí a Tete Morente, ah, habrá que ver eh, qué, qué, eh, por qué opción apuesta el técnico. Y lo que no entiendo es por qué no llegan los refuerzos... Bueno, de momento se lo sigue tomando con mucha calma el propietario Cristian Bragarnik, que el entrenador Pablo Machín eh, prácticamente en todas las comparecencias públicas que lleva desde que fichó por el Elche lo ha dejado muy claro. El equipo, la plantilla necesita refuerzos, sobre todo en defensa, en el centro de la defensa, porque los centrales no han dado el nivel y a la lista de bajas, pues hay que añadir también, por ejemplo, que hombres eh, que deberían ser importantes, como en Zorroco Diego González han superado. También hace muy poquito eh, molestias que, que les impedían eh, seguir ejercitándose y jugar con, con normalidad. Pero más allá de eso, la realidad es que los centrales sobre todo no han dado el nivel esperado en esta primera parte de la liga. Eh, a uno de ellos, por ejemplo, se le ha dado ya la baja, como a Fede Fernández. Entonces vamos a ver qué pasa. Es verdad que los fichajes están demorando. Pablo Machín ya dijo en su día que el club tiene que ser inteligente, que ahora en el mes de enero hay muchísimos partidos, vienen muy de seguido. El Elche no está como para perder tiempo porque son ocho puntos de desventaja sobre la zona de permanencia y vamos a ver si ya quizá de cara a la semana que viene el propietario aprovecha los primeros días y, y el club empieza a incorporar nuevos jugadores porque a la plantilla le hacen falta como el comer. Y hemos visto bueno, que la cantera del Elche Club de Fútbol sirve, eh, genera buenos jugadores. Lo, que, lo malo es que no el Elche... No tiene ojo. Bueno, ¿por qué lo dices? ¿A qué te refieres? <ríe> por <No>. Abde. <ríe> ah, por Abde. Bueno, pero es que Abde en ningún momento ha formado parte del Elche Club de Fútbol ni ah, de su no. cantera. Él se crió porque vino con sus padres desde muy pequeñito aquí a Elche, se ha criado en el barrio de Carrús y él estuvo en el equipo Benjamín de segundo año, si no me equivoco, de la Peña Ilicitana Raval. A partir de ahí lo descubrió el Hércules, que lo fichó para sus categorías inferiores y duró muy poquito en el Hércules. En el filial eh, estuvo poco, ya rápidamente dio el salto al primer equipo y allí prácticamente creo que estuvo un año o año y medio, porque enseguida eh, los ojeadores del FC Barcelona lo vieron... ...y a través de su cláusula... ...le pagaron dos millones de euros al Hércules... ...Club de Fútbol... ...y se lo llevaron para las categorías inferiores... ...del conjunto Blaugrana... ...y a partir de ahí, pues lo que ya todos conocemos... dio el salto también muy rápido... ...al primer equipo... Eh, ...estuvo eh, jugando varios partidos... Eh, ...con Xavi... ...hasta que en esta temporada... ...ha salido cedido a Osasuna de Pamplona... ...que por cierto, durante este verano... Eh, ...se surgieron bastantes noticias... ...en el tramo final del mercado estival... Eh, que decían que uno de los posibles destinos para Abde era quizá recalar en el Martínez Valero en calidad de cedido ¿no? y cuando parecía que prácticamente todo estaba hecho, pues al propietario Cristian Bragarnik en las negociaciones eh, parece que por parte del jugador le cambiaron ahí unos cuantos términos, eso no gustó nada a Cristian Bragarnic y, y la operación se rompió por completo y el futbolista firmado por Osasuna de Pamplona ¿no? yo creo que es un jugador con una proyección impresionante, es muy buen futbolista y que bueno, como decimos ...se ha criado aquí en el barrio de, de Carrus ...y que además, eh, bueno, me lo comentas... ...porque el pasado viernes fue recibido... ...por el equipo de gobierno, ¿no?... ...concretamente sí. por el alcalde Carlos sí. González... Sí. ...por ese meritorio cuarto puesto... ...que ha firmado con su selección Marruecos... ...en el Mundial que acaba de terminar... ...la Copa del Mundo de, de Qatar. ...así que, bueno, es un sí. jugador interesante... ...pero como te digo, en ningún momento... ...ha estado en las categorías inferiores del Elche. Sí, pero Cristian tampoco pudo por lo que tú has comentado, eh, concretar el fichaje de Abde. Hubiera sido un futbolista muy interesante para la plantilla porque estamos eh, faltos ¿no? de ese tipo de, de perfiles eh, actualmente. Quizá ahí como extremos tenemos a Josan a que ahora está actuando más eh, como carrilero diestro, pero, pero poco más. Bueno, pues eh, es verdad, el viernes eh, hubo recepción, pero eh, José Antonio no pudiste hablar con él porque estabas en Solinavidad, Navidad haciendo una buena causa. Recogimos miles y miles de kilos de alimentos para, para que concienciate sus voluntarios y voluntarias los repartan y ya los han repartido sí. durante estos días en los comedores sociales. Así es, Ross, fue una mañana muy agradable en la plaza de Baix, arrancamos a eso de las 10 y 10 de la mañana y durante toda la mañana hasta el mediodía, cuando acabamos el Elche en punta, que también se realizó desde allí, uh -huh. pues eh, fueron muchos los eh, ilicitanos que se iban acercando allí a nuestro puesto para cada uno aportar su granito de arena y como bien dices pues eh, se recaudaron muchos kilos de comida no perecedera que es lo más importante destinados a concienciate y la verdad es que fue una gran mañana y, y nos lo pasamos muy muy bien hay que felicitar a, a la casa en este caso a Rosa Lucas que es la gran impulsora de esta idea que si no me equivoco ya cumple 20 años y que siempre que la llevamos a cabo es un éxito y encima por, por una buena causa Y encima uno disfruta de ese trabajo. Pues, pues sí. José Antonio, eh, allí en la carpa de Teleelche... En el programa Elche en Punta pasó el presidente del Elche Club de Fútbol. Supongo que habrá muchas declaraciones que recordarás de Joaquín Buitrago en los próximos boletines informativos. Sí, por ejemplo, hoy en el Elche en Punta, pues eh, ya que la plantilla regresa al trabajo esta tarde, rescataremos lo más interesante que nos contó, como bien dice Joaquín Buitrago, el presidente del Elche, el pasado viernes. Pues por ejemplo, nos habló sobre la eliminatoria de la Copa del Rey, que va a ser el primer paso. El partido que el Elche juegue en 2023 será el martes, 3 de enero, a partir de las 9 de la noche, contra el Ceuta, precisamente el colista del grupo 1 de Primera Federación. Será un duelo de colistas porque, desgraciadamente, el Elche es colista de, de Primera. Pero sí, a Joaquín Muitrago se le preguntó por todo, por los lesionados, por los posibles refuerzos claro. de cara al mercado invernal, por cómo está viendo a la plantilla después de la llegada de Pablo Machín, os decía el presidente Que a él el equipo le transmite buenas sensaciones por todo lo que ha ido viendo en los partidos amistosos y por lo que pudo ver en el encuentro de Copa de segunda ronda ante el Guadalajara y vamos a ver qué pasa porque la Liga regresa este jueves con un duelo apasionante y también muy exigente para el Elche a partir de las nueve y media de la noche en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid y, y va a ser un partido muy interesante, el Elche va a llegar con bajas sensibles pero esperemos que el equipo de Machín pues eh, sea capaz de competir bien, de ser sólido y, y, y ¿por qué no?, de intentar sacar una, una victoria. Pues, por último, no hemos hablado del de rival del Elche. ¿Te gusta el Ceuta? Eh, es un partido complicado. 3 de enero, el, dos días después, es eh, el partido de Liga. Sí, ¿No es... ha tenido suerte el Elche? Podemos decir que no ha tenido suerte, y vamos a explicarlo, porque el desplazamiento es largo, es decir, tener que irse hasta Ceuta, por ejemplo, en el Bombo, hay, había otros tres equipos de la provincia de Alicante, que fíjate, si le hubiese tocado la Nucía, el Intercity, por ejemplo, que le cayó el Fútbol Club Barcelona, o el Eldense, cualquiera de estos tres, podríamos decir que el Elche hubiese, uh, hubiera tenido mucha más suerte, ¿no? No por nada, sino porque son desplazamientos mucho más cortos y hay que tener en cuenta que, como bien has dicho, dos, tres días más tarde, visita el Martínez Valero en Liga, el Celta de Vigo, en otra finalísima por eh, la permanencia, y hay que tener claro que eh, esta eliminatoria tercera ronda de la Copa del Rey, pues, no llega en unas condiciones similares eh, a las que llegó la segunda, por ejemplo, que tenías más de una semana para preparar el Atlético de Madrid, y podías tirar en Guadalajara, pues, de los titularísimos o de los que pueden ser titularísimos en Liga, es decir, que esta eliminatoria, seguro que Machín... Eh, se la va a tomar con mucho más calma obviamente el Elche quiere pasar el Elche favorito porque eh, se enfrenta a un equipo de primera federación es cierto que a priori no va a ser una eliminatoria tampoco sencilla porque el Elche pues no va a poder tirar de los titularísimos en liga y después sobre todo pues que es un partido que se va a jugar fuera de casa en el campo del rival un 3 de enero, eh, el equipo seguramente es inevitable, estará pensando en el partido contra el Celta de Vigo, entonces eh, vamos a ver qué Que sucede, ¿no? Pero el Elche, lógicamente, es favorito. Estamos viendo ya también en esta edición de la Copa del Rey cómo equipos de inferior categoría están eliminando a, a rivales que en principio deberían ser superiores. Así que vamos a ver qué, qué sucede, pero, pero sí, Machín va a tener que gestionar los esfuerzos porque, como decimos, el mes de enero es muy exigente y que a nadie le quepa ninguna duda de que la competición es la, es la liga. La Copa del Rey, en principio, tendrá fecha de, de caducidad en cuanto pues. Dus el equipo tenga un mal partido o pueda enfrentarse a un rival de uh -huh. categoría similar o que esté incluso por delante ¿no? por ejemplo, la temporada pasada el Elche fue eliminado por todo un Real Madrid aunque compitió muy bien la eliminatoria partido único aquí en el Martínez Valero y, y esa eliminatoria se tuvo que resolver incluso en la prórroga así que bueno, hay que pelear todos los partidos pero, pero sí, gestionando esfuerzos porque lo que nos da de comer es la Liga Pues hay que escucharte, eh, José Antonio hay mucha información Con, eh, en Elche en punta... ...el programa que vuelve a la 1 y 20... ...tu programa... ...efectivamente, a partir de la 1... ...repasamos toda la actualidad deportiva... ...hablamos del Elche Club de Fútbol... ...del Elche Femenino... ...tendremos eh, también una entrevista... ...con el boxeador Kiko Martínez... ...recordaremos que este fin de semana... ...el próximo 31 de diciembre... ...se regresa a la San Silvestre licitana... ...así que tenemos mucho deporte... ...y tenemos muchas noticias que contar... ...y buenas... ¿En cuanto al el Elche femenino? Siempre dándole un punto de vista positivo, si lo tiene, y, y como bien dices, eh, eh, uno de los equipos que nos está dando muchísimas alegrías en este 2022 es el Elche femenino, sobre todo en la segunda parte, en la segunda parte del año. Sí, sí. Una y vente, Elche en punta con José Antonio González. Gracias. Gracias.